Abraham y Sara tuvieron un niño muy lindo llamado Isaac. Cuando Isaac creció, se casó con una muchacha de nombre Rebeca y tuvieron gemelos. Los llamaron Jacob y Esaú. Jacob era aficionado a engañar a la gente o hacerle trampa para conseguir lo que quería. Dios entonces le dio una lección. Dejó que otra persona lo engañara a él para que supiera cómo se sienten los demás cuando uno los engaña. Finalmente Jacob se arrepintió y dejó de ser tramposo. Cambió muchísimo. Tanto se alegró Dios que puso a Jacob un nombre nuevo, Israel, y lo bendijo con doce hijos. ¿Te sabes los nombres de los doce hijos de Jacob? Se llaman los hijos de Jacob: Isaac, José y Zabulón, Dan, Rubén. que se llamaba Benjamín. Israel y sus hijos se fueron a vivir a Egipto porque hubo una gran hambre en la región donde vivían. El rey de Egipto los dejó establecerse en un hermoso lugar.